Atención, estás a punto de escuchar una rola del DJ del momento. El DJ más buscado, el más sonado, admirado por muchos y envidiado por otros. Así que escuchen, sientan, disfruten de la calidad, poder y nitidez. Directamente desde Guayabones, Mérida, Mérida. 『El az, La Voz Macabre』Caraudio Regalo música, yo sueno por calidad y poder. Aquí está tu pesadilla. La élite Soundcar. La supremacía del c a r a u d i o Puras rolas cabronas. Explotando tus bajos.